Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita Del barrio San Juan que, que sepa Coser, que sepa Bordar, que sepa Abrir la puerta para ir A jugar Yo soy la viudita Del barrio San Juan Me quiero casar Y no sé con quién Con esta Sí, con esta Niorita, me caso yo. Casate conmigo que yo te daré zapatos y medias color café.